Bonemirri Petas, Bombeno Nanchibi, zapato Eusabato, la directrián de febrero 2013. Bienvenidos a todos, hoy sábado 23 de febrero de 2003. Niestas en la Facultad de Opiuro de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Chitiú Salono, Chitiú Auderio, este auditorio. Eh, Nomillas Mario de la Cueva, mientras en la Audeillo, Mario de la Cueva, de la Facultad de Priyuro de UNAM. Mi anomo, esta es Luis Córdoba, mientras de un curso. Mi nombre es Luis Córdoba, soy el profesor de este curso de Esperanto. Cay, eh. Bone, bombenam, de Nobel Mi bolas coni, la nomon de vi quiero conocer sus nombres, do. Mi demandos vien No. Bien, mi anomo estas Luis, quién estas anomo? Liliana. Liliana. Adriana. Adriana. Alan. Angelo. Ángel. Rodolfo. Rodolfo. El. Eva. Leticia. Leticia. Carmen. Carmen. Rebeca. Rebeca. Rebeca. Griselda. Marisel. Maricel. Maricel. Armando, Perdón. Armando. Armando, Arturo, Arturo sí. Anaí, Karen. Eh? Karen, Karen, Cintia, Cintia Norberto, Eder, Niestas, uno. bueno, estas listo, ni estas ni estas 1, 2, 3, Bar, B, se, se O, oh, Nau, de, de 1, de 2, Dek 3, De Kvar, de Kvin, de Kzes, de Kset, de Kok, de Know. Niestras, de Know, que es un en y podría haberme facultado. Somos 19 alumnos en el curso de Esperanto. De Gallaro, Dumil, de Kperi. Domíbalas, Chu, Chu y Javas, Chitium, papelón. ¿Todos tienen este papel? Chu y U, Mancas, de Chitium, papelón. Los tres, Do, jodío, miné conferencias, jodío, miné conferencias, no voy a conferenciar hoy. Set, mi bolas, comenti, que el Apero quiero comentar algunas cosas pri, la internazía lingua esperanto "Chu yu stías chu yu conas la oficial nomon de esperanto Rodolfo lengua internacional la internacia lingvo esta es la oficial nomón de esperanto "Chu yu alguien sabe al esperanto estas es conata kial esperanto Salve a alguien porque el Esperanto es conocido como Esperanto. Rodolfo, ¿Chubine, tías? Uh, pues era como el, el, el pseudónimo del creador, ¿no? El Esperanto. Bueno, y es, este es el eh, pseudónomo de la creinto de Esperanto, del creador del Esperanto. La UNO al libro de Esperanto, el primer libro de Esperanto, que yo es en la Pola lingvo, en la Internazía eh, Sanon, salud, Sanon. Eh, esta es subscribita, fue firmada, esta es subscribita, fine fines de la libro, por la Doctora Esperanto. Esperanto, estas es internacia Vorto, que significa? Aquel que tiene esperanza. Eso es lo que significa. Esperanto, aquel que tiene esperanza. Ahora, ¿esperanza de qué? Espero de Kio. ¿Alguien tiene alguna idea? Mortis, la profono mortis. Pues el que esta lengua sea precisamente universal, que, porque propone la igualdad, no diferencias y que sea la lengua es universal, no es pública. Exactamente, que se convierta en un idioma internacional en principio y cuando sea el segundo idioma de todo ser humano, eh, sin suplantar tu idioma natal, en ese momento podríamos hablar del idioma. universal, pero universal no en el sentido de que vaya a suplantar los idiomas nacionales existentes, sino que se convierta en puente de comunicación con otros idiomas, perdón, con otras personas de todos los pueblos del mundo, en realidad es el Esperanto. Entonces, el nombre oficial del Esperanto es idioma internacional, se le conoce como Esperanto porque así fue firmado el, el texto el primer libro de Esperanto como la Doctor Esperanto es decir, el doctor, el médico que tiene la esperanza de que lo aprendamos eso fue en el año 1887 es decir, hace ya más de 100 años en que eh, surgió esa esperanza digamos, ¿no? de, del Doctor Esperanto y la, el Esperanto como les dije, no intenta suplantar a ningún idioma nacional nosotros nacimos en México, eso quiero eh, suponer y aprendimos como idioma natal el español ¿no? eh, y entonces escuchamos hablar del esperanto, nos parece una buena idea y aprendemos esperanto como segundo idioma sin el ánimo de renunciar a nuestro idioma natal que es el español igualmente un vietnamita hable su idioma natal no tiene al aprender esperanto pues su ánimo no es dejar de hablar su idioma natal ¿no? a ver aprende como segundo idioma el esperanto puede aprender inglés francés por supuesto no yo conozco una conozco varios vietnamitas que son políglotas hay una chica universitaria que me contactó por, por por por internet y, Hablaba español, francés, bueno, habla ¿no? inglés y esperanto. Entonces, de pronto hablábamos en español, de pronto, de pronto hablábamos en esperanto, en fin, etc. ¿no? Eh, pero bueno, esta chica, por ejemplo, aprende, además de los idiomas que ha conocido y que aprendió, pues aprende esperanto. Y el idioma que utilizamos para comunicarnos fue El esperanto como segundo idioma, entonces no intenta suplantar a ningún idioma nacional, que es una de las falsa, eh, falsas creencias en relación al idioma internacional, que va, intenta suplantar los idiomas nacionales existentes, eso no es verdad. Bueno, entonces, el esperanto busca la comunicación en un plano de igualdad. El esperanto no le pertenece a Luis Córdoba, no le pertenece incluso el, el mismo creador del esperanto, Ludovico Lázaro Zámenhoff. Mia San mulo bueno, yo soy el San Nomulo de él, un tocayo, ¿verdad? Ludovico, eh, él declaró en vida que el esperanto no le pertenecía a él, ¿no? Que lo único que solicitaba a los esperantistas, es decir, a los que hablan y usan el esperanto, es eh, respetar el fundamento de esperanto. Entonces, pertenece a la humanidad, no pertenece a nadie en particular, no pertenece a ninguna nación en particular. Es fácil de aprender. Ahorita van a ver por qué. Eh, puedes viajar con, a, con, a través del esperanto, con esperantistas, llegar a casas de esperantistas. Ustedes pueden recibir esperantistas mediante el servicio Pasaporte o Pasporta Servo, que fue fundado por Rubén Félix González, amigo que me enseñó a mí el idioma internacional esperanto. Yo, bueno, soy oriundo de México, de Guaxa, California. su esposa es de Mexicali, aunque él es de origen argentino, predicado en Estados Unidos, actualmente en México, en la frontera con Estados Unidos, y eh, pues fue a dar una charla una conferencia allá en Mexicali, lo conocí, entonces eh, en alguna conversación hablamos del idioma internacional y después impartió un curso de una semana que me dio las bases del, del Esperanto, ¿no? el alfabeto, la pronunciación, etcétera, Y ya después yo continué de forma autodidacta. Luego entonces, pues este curso dura no solamente 15 horas, eh, clase ante el aula, pero dependiendo del interés que ustedes tengan, entonces podrán adquirir el idioma internacional. Además tenemos otra, una ventaja que yo no tuve en aquel entonces, que es el internet, entonces vamos a apoyarnos con ejercicios eh, que están subidos en la plataforma del curso virtual de Esperanto, que por cierto lo va a tomar un, un muchacho de Guadalajara me escribió ayer que no, pues vivo en Guadalajara, no puedo ir a a la ciudad, bueno si sí puedo ir pero ir y venir no, no es este un buen plan entonces me pregunto pues Podría tomar el curso virtual, pues por supuesto pues tomar, ¿por qué no? No veo sí. ningún inconveniente, entonces pues le voy a enviar el material. Por cierto, ¿cuánto faltan de material? Uno, dos, tres, tres más, tres eh, los demás ya tienen material, ajá, uh -huh. ok. Bueno, luego, ¿qué pueden hacer con el Esperanto? Aquí vi Pobas Fari con Esperanto? Vi parto preni en Congreso y pueden participar en Congresos. Vi parto preni en Nacía y Congreso y en Congresos Nacionales, en Internacía y Congreso y Congresos Internacionales. La Play grava, eh, con Sido de Esperanto, la más. Importante reunión del Esperanto. Esta es la Universal a Congreso de Esperanto, el Congreso Universal de Esperanto. Chiti Ullaro, este año, Chitiu eh, la Universal a Congreso de Esperanto, estos en Islando, estos en Islando, dun la, ya, eh, dun la Monato y Julio, Dun Julio de Chitiu estos la Universal a Congreso de Esperanto. Mm, Ancao. De Pobas, vi correspondado pueden tener correspondencia. También ustedes pueden sostener correspondencia ya con el, con el uso de internet. Bueno, la correspondencia es muy fluida a través del correo electrónico. La correspondado, estas es flua per la eh, retadreso, cae la sotcia y reto y las redes sociales. Ni debas. Eh, clarigi que mine dejabas Facebook con bizallo libron, eh, chían oni demandas al michuvija, ¿qué aquí estas ya conto de de bizayo, eh, libron, que hay midiras me y que la persona eh, dirás chubines abas, eh, ¿cuánto en la visayo libron? No, nee, me dejabas, ¿do? Mine habas, en la bizallo Libro, no tengo cuenta de Facebook, Set Milla Javas Retadreso, pero si sí tengo correo electrónico Milla Retadreso, es Luis yahoo .com. También pueden, bueno, básicamente es lo que pueden hacer por medio de Esperanto. Tengo una amiga de Hungría con la cual me he carteado durante más de 10 años, no he ido a visitarla, lamentablemente. No la conozco personalmente, bueno, he visto sus fotos y eso, pero no he ido a Budapest a saludarla. Y eh, ella es una de las personas con las que he sostenido correspondencia, pues, y conservo esa, eh, no conservo la correspondencia, conservo el contacto con esta amiga esperantista de más de 10 años. La traigo a colación porque ella ya está jubilada. Y por cierto, envío un saludo a, a la conferencia de esperanto que leímos el jueves pasado. Ella está jubilada y una de las, sus actividades para mantenerse activa es mantener correspondencia. ¿verdad? Eso es lo que hace ella, mantener correspondencia, tener amigos esperantistas mediante la correspondencia del esperanto, Lo cual es una muy buena actividad. Y pues un remedio contra la soledad también, ¿verdad? ¿No? Entonces, también se han dado casos de matrimonios entre esperantistas, ya sea pues, un europeo con una chica de África, o un africano con una, con una chica europea, o, o anglo, en fin, o asiática. También se ha dado. Eh, también beneficia el amor, pues, el esperanto, ¿no? También beneficia el amor. ¿Eh? y bueno el esperanto fue reconocido por la UNESCO en los años 1954 y 1985 el creador del esperanto fue el Lazar Lázaro Zamenhof, un médico polaco del siglo XIX nació en 1859 y falleció en 1917 eh, el primer congreso de esperanto fue en Francia en 1905 la UNO Universal a Congreso de Esperanto este dicen en de un Mil Nautzen La lasta Congreso de Esperanto, esta es la Pacinta Yaro, Dumildek Duke, esta es en Vietnamo. Kai, bueno, eh, la texto curso de Jodío, la curso de Esperanto, esta Sabe Usted Esperanto, Chubi Conas Esperanto, Chubi Cías Esperanto. Este es el texto curso del día de hoy. Cantao y Ujavas y ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, eh, ¿Alguien no tiene material? Este, Te podrías acercar con Eder. ¿Tu nombre cuál es? Daniel. Daniel. con Eder y.. ¿me recuerdas tu nombre? Orlando. Orlando, a lo mejor acá con, con Armando y con, con Arturo tienen material, ¿verdad? Sí, no. ah, pero tienen uno para los dos, ¿verdad? Sí, eh, mejor acá con Viridiano. Si eres para. Do, eh, la la abozo, el abecedario la abozo de Esperanto estas es un diatecto curso dice antes de comenzar hay una, un comentario que hizo León Tolstoy al Esperanto Tolstoy, como ustedes saben, Tolstoy, eh, pues escribió La guerra y la Paz, ¿no? que es considerada una de las, si no la más grande, la más, una de las más grandes novelas que se han escrito en la literatura mundial, y entonces la esposa de Zamenhof, Clara, le envió un, un manual de Esperanto a, a Tolstoy, entonces pues Tolstoy se sostenía correspondencia con mucha gente en el mundo, Eh, influyó a movimientos como el de Gandhi en la India gracias a esa correspondencia y en fin, entonces le mandó un manual de Esperanto a, a Tolstoy Tolstoy lo estudió y dijo lo siguiente son tan insignificantes los sacrificios que todo hombre debe realizar para aprender Esperanto y tan inmensos los beneficios que de ello han de resultar que nadie debe sustraerse de hacer ese estudio ¿no? y, y bueno Tolstoy ya era Tolstoy en ese entonces bueno siempre fue Tolstoy pero ya era mundialmente conocido cuando hizo este comentario a favor del idioma internacional de Esperanto la abecedario de, de, de Esperanto tiene 28 letras curiosamente cuando Zamenhof publicó el Esperanto el manual de Esperanto tenía 28 años ¿no? eh, si hablan con un astrónomo les dirá que los ciclos solares son, o sea del sol ¿verdad? tienen una duración de 28 años o sea cada 28 años hay un nuevo ciclo solar y el alfabeto del Esperanto coincidentemente tiene también 28 letras el, la, la aboto a, bo, so, cho, do, e, go, yo, ho, ho yo yo, yo, no, no, no, no, no, no, no, no, so, no, no, u, bo bo cho cho do e e fo go go jo ho ho i i yo jo ko lo lo mo no O O po O. Ró. Ró. U. U. Vo. Vo. Arturo, por favor. ¿Ele do, e, Go, ho, yo, yo, <coughs> ah, perdón, eh, o sea, la gag y luego tiene una G con circunflejo, ¿no? Se sí. podría comenzar a partir de ahí. <coughs> Esa se pronuncia yo, yo. correcto, Go, yo, y yo. Eh, yo. Jo, jo, más fuerte. Por ejemplo, joro. Yo más joro estas. ¿Qué hora es? Esta es la beca, cae, tridec minuto. ¿Eh? Yo, esa es la joro. Esta es la H sin, sin circunflejo. Y luego viene H con circunflejo. Esa es más fuerte. Jo, como de México. ¿No? Que comienza a partir de la H con circunflejo. Jo. j o k o tre bone tre bone tre bone la esperanto armando quii litero i letras Vi perceptas que une similas a la hispana, que no se per, no se parecen al, al al español. Por ejemplo, las que tienen circunflejo. ¿Podrías pronunciar las que tienen circunflejo? Mm, ah, perdón. La C con circunflejo es Cho. Corta y fuerte, ¿no? Cho. A mi esposa no le gusta esta diferenciación, pero esta es, digamos, viril, ¿no? Y la S con circunflejo es femenina. ¿Xio? ¿Verdad? Suave, ¿verdad? ¿Xio? ¿Xio? Y mi esposa dice que yo soy machista, pero eh, creo que es fácil de recordar esta manera de diferenciar estas, estas letras, ¿no? Entonces, C con circunflejo es... cho. Armando. ¿Xio? Trebone. Yo. Yo, eso también es corta y fuerte, yo. Eh, la perdón hermano que interrumpa, preguntan aquí cuál. La G con circunflejo es yo. yo. yo. Corta y fuerte. Yo. Eh, continuamos armando. Yo. ¿Cómo se pronuncia la J Esa es suave. A diferencia de la G con circunflejo, la J perdón, con circunflejo es suave. Yo. Como la pronuncian los argentinos, ¿no? Yo. O los chilenos. Yo. ¿Sí? Trebone. Uo. Uo. Ahora, todas las que pronunció Armando, excepto Uo, son consonantes. La Uo es una semiconsonante. O sea, no es vocal, no es consonante, es semiconsonante. Y esa letra, la Uo. Eh, funciona para la, el acento de Esperanto Todas las palabras en Esperanto tienen acento grave No hay un acento escrito, ¿verdad? Es un acento de fonético ¿no? Todas las palabras tienen acento grave Por ejemplo, familia en Esperanto se dice familio, No se dice familio, se dice familio. Familio no es una, una palabra del Esperanto. Familio sí es una palabra del Esperanto. ¿no? Teléfono en Esperanto es teléfono. Telefono. No es teléfono, es telefono. Telefono. Ludovico, pues es ludovico. ¿no? Todas tienen acento grave, acentuación grave. Ahora de las que leyó Armando, Armando dijo muy bien que las que se distinguen, las letras que se distinguen del esperanto del alfabeto español son aquellas letras que tienen circunflejo, ¿verdad? ¿Habrá otra que se distinga del alfabeto español? Por lo menos en su pronunciación, quizás no en su escritura. Quizás en su pronunciación hay alguna que se distinga. claro bueno se distingue en que en el español cuando hay doble r pronunciamos rrr, fuerte verdad casi como los alemanes rrr. carro aunque es un anglicismo esa palabra soy consciente de ello carro verdad eh, en cambio en el esperanto es suave ro ra de ri ro sin embargo si ustedes la pronuncian ra, re, ri, ro, ru no se, no se confunde con ninguna otra letra del esperanto aunque la pronunciación es ra, re, ri, ro, ru no hay otra letra que confunda la r con o la ro eh, no hay otra letra con la cual se confunda ¿verdad? entonces yo soy un poco flexible en eso en la pronunciación de la R ¿qué otra letra que quizás tenga la misma escritura pero se distinga en su pronunciación entre las... Les... La a ver vamos a comenzar con la, la vamos a ir por orden A no, esa no hay ninguna distinción porque todas las vocales son las mismas Bo ahora, esa parece que no hay ninguna distinción sin embargo Bo es labial su pronunciación es bo labial, verdad? Por ejemplo, eh, mi memoria y un con bo. bo, do mi cerchos en la portaron. Borton, Kumbó. Bildo. Bildo. Ejemplo: Bildo. Que es imagen, estampa. Estas es Kumbó. Ah, el ejemplo que yo uso generalmente es: Cuando ustedes quieren, si yo quiero agua, mi bolas Akvon. Mi bolas, trinqui agua. Quiero beber agua. En cambio, hay un eh, voli, es un vo, labiodental. Vo, que es una de las, casi es la penúltima eh, letra del alfabeto. Mi bolas. Sin embargo, existe un verbo que es boli, significa hervir. Hervir. Entonces, si ustedes dicen mi. bolas se están diciendo yo hierbo en lugar de decir yo quiero no mi bolas eh, entonces imagínense un, un muchacho que va al congreso de esperanto y le dice a una chica esperantista no sé de Asia de, de Europa lo que quieran y, usted, y el chico dice mi bolas no y para este Acabarla de molar, la chica es muy bella, entonces ella se puede confundir, ¿no? Entonces, hay que distinguir muy bien mi bolas de mi bolas, ¿no? Mi bolas yo quiero, mi bolas yo hiervo ¿verdad? Ahora puede ser hervir el agua, ¿no? Mi bolas la hago, yo hiervo el agua, ¿no? Pero eh, intenté hacerles un chiste para que entendieran la experiencia, ¿no? Entre yo hierbo... Y yo quiero, ¿verdad? Entonces la bo es labial, bo, bo, bo. Luego tenemos la zo, que en español es eh, la C, ¿no? La C en español, que en español, bueno, puede, puede variar dependiendo qué vocal tenga al lado, ¿no? C, Si, Co, Q. Ahí nomás, Ahí solamente en la C en español encontramos, percibimos que en el español tenemos excepción en su pronunciación. En cambio en el esperanto es sin excepción. ¿Verdad? Es cha, te, ti, cho, chu. El burro no. Cha, te, ti, cho, su. Si han escuchado la palabra lao, te. es T-S, así es la pronunciación de lo que en español es la C para nosotros, pero en esperanto no hay C, lo que hay es ¿no? Por ejemplo, gitano en esperanto se dice tigano", tigano". Y alguien que no sabe esperanto y ve la palabra escrita la pronuncia CIGANO ¿no? pero ese es erróneo. La pronunciación es cigano. Cigano. Repitan conmigo. ¿Te? ¿Te? ¿Te? Sí. ¿So? Y si recuerdan a Lao C que escribió el Tao, ¿no? C, pues pueden recordar la pronunciación de la Bueno, ya hablamos de la cho. Por ejemplo, chocolate es una palabra que sí existe en esperanto. Chocolado o oh, chocolato. Eh, cho, cho, corta y fuerte. Cho. Yo para aprender esa letra, como vengo del norte del país, del norte de México, en el nor los norteños pronunciamos la sh muy suavemente, no, muy femeninamente, ¿verdad? Muchacha, ¿verdad? muchacho, chile y cuando ya, ya tengo ya 10 años aquí más de 10 años aquí en la ciudad pues mis compañeros en la maestría se burlaban mucho de mí por mi pronunciación de la cha y pues tuve que entrenarme para poder pronunciar cha che, ¿no? cho, cho. la do no tiene ningún problema es igual que en español en esperanto, da, de, di, do, du. La e, tampoco ningún problema, e, la vocal e. La fo, pues igual en español en esperanto, fa, fe, fi, fo, fu. Aquí tenemos otra distinta, yo, yo, no es cho, es yo, yo. Eh, no tienes material, ¿verdad? Este. Podrías acercarte con Anaí. Yo. Yo. Repiten conmigo. Ya. ya. ya. Ye. Y. Yo. Yu. Correcto. Luego. Jo. Joro. Joro. ¿Qué más joro estas? Esta es la deca que hay que Mateno. Jodía o sabato la tu de febrero. Dumil Luego tenemos la H con circunflejo. Ah, perdón. H sin circunflejo. En español, pues no tiene sonido. ¿Verdad? Hora, pues no. Hay que aprender español para saber escribirlo, ¿no? Y sabemos que ahora lleva H, ¿verdad? Sin embargo, en Esperanto todas tienen voz y voto, ¿verdad? Todas tienen voz y voto, es decir, la J siempre se pronuncia. J, J, J, U. Y ahora la J, esa es la J como la pronuncian los mexicanos, México, ¿verdad? J. Es fuerte, ¿no? Jalisco. México. Ja, he, hi, ho, ju, Por ejemplo, la palabra caos. Chaoso. Chaos. Eh, luego tenemos la i, no hay ningún inconveniente, es igual en español en esperanto. Y yo. Oh, oh. Esa es consonante. Y esa letra. es la que le otorga el plural a los sustantivos bueno, sustantivos, adjetivos, ¿no? la i-o la i -o. I. la i es una vocal I. la i -o no es vocal es una consonante, por ejemplo libro significa un libro pero si quiero decir unos libros libro ¿no? o la libro el libro por ejemplo el diccionario, ¿no? La portaro, Chitiu, estas la plena portaro de Esperanto. Chitiu, portaro Esperanto. Datas, perdón, no estas data. Catempo de Chitiu, el dono, estas 1900 CESDEC. 1960. 1960. 1960. Eh, y todavía funciona. ¿verdad? Fue un regalo. De la persona que instruye al mí esperando. Bueno, la votaron. El diccionario. La votaron. Pero si quiero decir los diccionarios en plural, la y Los diccionarios. Entonces, la letra yo es una consonante y su pronunciación es igual que la i. Sin embargo, una es vocal y la otra es consonante, ¿verdad? Libro, libro y los la libro y los libros. Y esa se pronuncia y yo. Y yo. Eh, la lengua no toca el paladar. Y yo. Y yo. Y yo, porque a veces si toca el paladar, entonces es la siguiente. Y yo. Entonces, to si toca el paladar, es la letra siguiente. Que es J con circunflejo. Si no toca el paladar, es la IO. Y y Entonces repitan conmigo: IA, IE, I, IO, IU. Esa es la IO. Luego tenemos J con circunflejo. Yo. Yo. Quizás dura un poco más en su pronunciación. Yo. En cambio, la G con circunflejo, yo. Yo. Pero la J con circunflejo -yo. Así como las damas a veces Se toman su tiempo ¿verdad? -yo, ¿no? La K pues no hay problema Es igual en español en esperanto K, K, K, U. Lo no hay problema Es igual español en esperanto Mo es igual español en esperanto No es igual español en esperanto No hay ñ en esperanto O igual en español en esperanto. Po igual español esperanto. So igual español esperanto. Ahora, eh, so. La so se distingue de la S con circunflejo, pero además se distingue de la zo. Zo. La zo es lo que en español llamamos la zeta, ¿no? Z, ¿no? es como un panal de abejas que uno se comió. Casi, es más, me estoy dando cuenta que suena todo el pecho Cuando se pronuncia la ZO, vibra, vibra el pecho Vibra para poder pronunciar la ZO Entonces la SA, SE, SI, SO, SU no hay problema Y luego tenemos S con circunflejo. Sí complejo SHO, también es un poco extensa, ¿no? se toma su tiempo, es suave, delicada, SHO, <tose> ese con circunflejo, SHO, SHA, esa es la que yo no tengo ningún problema en pronunciar, luego tenemos TATE, TITO, TÚ, igual en español en esperanto, la U igual en español en esperanto, y luego la SEMICONSONANTE. Uo que se distingue de la u vocal en que tiene eh, un, un vamos a llamarlo un gorrito pero al revés no un gorrito pero al revés la uo ¿cuál es la función de la uo? Ya lo dije ¿alguien lo recuerda? El acento, el acento ¿no? ¿cómo es? ¿Cuál es el acento en el esperanto? Grave tiene pronunciación Grave, ¿cómo se pronuncian las palabras en esperanto? Con pronunciación grave, ¿verdad? Arbo, arbo, telefono, tigano, voli, voli, caitiel plu, etcétera, caitiel plu, cotopo, etcétera, en esperanto se dice co to -po. caitiel plu, y así más, ¿no? Luego tenemos la VO, que es labio dental. Vo. Vo. VA, VE, VI, VO, VU. Hay que entrenarse para poderla pronunciar bien y distinguirla de la VA, VE, VI, VO, VU. La VO es parecida a la F, pero no es F. Es parecida, pero no lo es. Si se dan cuenta, la, la forma de, de usar la boca en la pronunciación de una a la otra es muy similar, ¿verdad? Fa, fe, fi, fo, fu. Va, ve, vi, vo, vu. Uh, y luego, bueno, la zo. Zo. za ze, zi, zo, zu. Bonne. Entonces repitan conmigo: A, A. A. bo, bo. to, so. cho, do. do, e, e. fo, fo. fo. Go. Go. yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, bro, so, sho, so, so, so, vo, zo, so, zo, zo, so, Ahí viene una explicación ¿no? De cómo se pronuncia lo que ya expliqué. Entonces vamos a la unua Le on unua leti unua leti on. Eh, permisos al mí que que me permiten tomar quel, eh, algunas fotos. Yes. Dancon, vi estos famay, van a ser famosos, vi estos en la mundo de Esperanto. Do ni comensos, la unoan leti de Esperanto. Bombolo, diru, jis jis mejor giz, porque ne Porque dices hasta luego, ¿no? Entonces, mejor saludo. Saluton. Salutón. Saluto. Saluto. Saluto. Bombolo y Chiu y Todos saluden, por favor. Saluton. Saluton. Saluton. Saluto. Saluto. Saluto. Eh, la problema de Chitiu hilo de este instrumento estas es que estas es mal rápida es lento. Do quien vi salutas. Mi prenas cae poste ya en estas la. <risa> Do. Mi petos que vi dauro que duren en la saluto bombola. saluton saluton saluton saluton Corén Muchas gracias. Do. La. Uno a Eh, mine estas narcisistas. Mi bola sanca eh, aperí en la en la en la foto, chuné. Mi anca bola aperí en la en la foto por Sandy. La foto en el la, la mundo de Esperanto. Kai, mi creas que me llama Me esta en la Trebone, bone tres ¿Corandán con? Ah, un poco más. Unua Letzi Ono. Unua Letzi Ono. Mi Legos vía oscultos. Yo leo, ustedes escuchan. En la chambra estás tablo. En la habitación hay una mesa. En la chambro, estas han sello también, en la habitación también hay una silla. En la chambro, estas tablo, caisello, en la habitación hay una mesa y una silla. Sur la tablo, estas libro, sobre la mesa hay un libro. Papero, papel, plumo, pluma, caifloro y una flor. Sur la sello estas catón sobre la silla hay un gato. La cato, dormas, el gato duerme. En la jardino estas birdo, en el jardín hay un pájaro. La birdo, cantas, el pájaro canta. Y creo que tenemos algunos birdo cerca de aquí, ¿verdad? Tablo estas meblo, la mesa es un mueble. Sello ancao estas meblo, una silla también es un mueble. Cato estas meblo, un gato no es un mueble. Kio estas cato, que es un gato. Cato estas besto, el gato, un gato es un animal. Chu elefanto estas besto. El elefante es un animal y es elefanto, aunque estás besto. sí, el elefante también es un animal. Eh, ahí con la compañera que tiene... Eh, Mi ripetas, chu, elefanto, estás besto. El elefante es un animal. Uh -huh. Yes, elefanto, anca o estás besto. Sí, el, el elefante también es un animal. Chu, en la chambro, estás elefanto. Uh -huh. En la habitación, hay un elefante. Ne, en la chambro, ne, estás elefanto. No, en la habitación hay un elefante. Kio, estás en la chambro? ¿Qué hay en la habitación? En la chambro estás tablo sello cato plumo, papero, floro caí libro chula cato estás en la jardino ne la cato ne estás en la jardino la cato estás en la chambro chula cato cantas ne lacato, ne cantas la cato dormas chula birdo dormas ne La pibdo no dormas, la pibdo cantas. ¿Quién está sur la tablo. Sur la tablo estas... Papero, plumo, floro, cae libro. Chu, la libro está sur la sello. Ne, la libro está sur la tablo. Eh. <coughs> mm, Liliana, Bombolo, comienzo leggi. Comienza a leer la, la primera frase. En la chambro estás tablo. En la chambro. Chambro, De novo, otra vez. En la chambro estás tablo. En la chambro estás tablo. Villanomo? Eh, Adriano. Adriano. La segunda. Bombolu, yes. Por favor, sí. Ah, en la chambro, estás. Ah, Cau. Ca ca ca ca ca Sello. Sello. Sello. sello Sello. En la estas chambro estas anca sello. sello. sello. Eh, Norberto, la que sigue. La selva En la chambro. Estas, tablo. sello Sello. En la chambro estas tablo, cae, sello. Eh, pauso, una pequeña pausa ¿Dónde está la hojita con sus nombres? Aquí está ¿Alguien falta de anotarse? Ah, aquí ya no hay, no hay espacio Eso es muy bonito, ¿verdad? ¿Quién falta de anotarse? Así como tal orden? Los datos que se solicitan si el ¿Norberto de nuevo? En la estas es tablo caicello. Trebone, en la chambre, estas es tablo caicello. Eder, la siguiente. Sur la tablo. Sur la tablo, estas es libro, papero, plumo, caifloro. Trebone. Daniel, la que sigue. Su sello estás canto. La Su laseyo. Su laseyo, estas canto. ¿Bone? Eh, ¿Arturo? Alejandro Dormas. ¿Armando? En la llave de estás virgo. ¿Rodolfo? Uh, la virgo cantas. ¿Angelo? Tablo estás meblo. Estas. Estas meblo. Se yo, Ancaú estás meblo. Ancao. ancao, aquí podemos aprovechar para reforzar la pronunciación de las palabras de Esperanto como ustedes pueden ver, ancao tiene. les voy a decir qué letras tiene tiene A, que es una vocal NO, que es una consonante CO, que es una consonante A, que es una vocal y la UO, que es una semiconsonante la función de la UO Es saber cómo se pronuncia la palabra. Como no es una s, una vocal y todas tienen pronunciación grave, la pronunciación del esperanto es ancau, Ancao. ¿Eh? Es decir, tiene dos sílabas. ANCAU. Entonces, ángelo de nuevo. Tablo, estás, estas. Estás, Estás, me bloques. Eh, estás. ¿De nove? Estás. Es, ¿Todo? Es, es. Sí, por favor. Tablo, estás, me bloques. Yo, Ancaú, Ancau. Eh, Ancaú. Ángelo, repito conmigo. Ancau. Ancau. Tres pone. ¿De nove? Tablo, estás. Estás. Estás. Tres bones, aplauso bombolo por Ángelo. Bien. Yes. Alan. Eh, Tres bones, eh, Eva. estas Cato, Cato Tres bones, Leticia. ¿Estás elefanto listo. Y el elefanto, ancau, estas, estas. Trepone. Sí. ¿Maricarmen? Chu en, en la chambro. Chambro. Chu en la chambro, estas. Estas. Estas. Chu en la chambro, estas, estas. Estas. Estas. Estas. Trepone. Eh, Rebe Rebeca, ¿verdad? Le, en la chambra le estás, la Trebone. Griselda. Marisel, la Maricel. Viridiana. ¿Chula, Cato, estás en la Trebone. Eh, Orlando. Orlando. ¿Chula, Cato, cantas? chu. Tres la gato el Eduardo Dice Chiu la, la, <coughs> la eh, <risa> estás? Ana María Ana, Ana, Ana María perdón, Ana María La Kio Kio Trebone, Ana María, eh, ¿A Anaí, Libro estas son la entonces comenzamos eh, en ese párrafo, es decir, tablo estas, no, comenzamos al principio, en la chambro, Karen, en la chambro estas tablo, estas, estas, Trebone, eh, Cintia, en la chambro estas, Ancao, sello. Trebonne, te corregiste a ti misma muy bien. Tu nombre, por favor. Pamela. Perdón. Pamela. Pamela. En la chambro está tablo caisello. Sello, en la chambro está tablo caisello. Norberto. Papero Trebone, Eder un estás Daniel, la Arturo la siguiente tú mismo A ver todo lo demás tú mismo <risa> Ancao Cato, ne ¿no estás nuevo. Ah. Kio, estás cato. Cato, estás besto. Chu. Chu, elefanto. Elefanto, estás besto. Yes. Elefanto, yes. yes. Yes. Ajá. O sea, la, la, yes. la lengua no toca el paladar, ¿no? Yes. Yes. yes. Elefanto, ángaro, yes. estás besto. la chambro estás en el pantu, Chú en. Chú en la chambro estás en el pantu, Ne. En la chambro Ne estás en el pantu. Chío estás en la chambro, en la chambro estás en el tabla. Chulacato estás en el jardeno, Chulacato cantas, Chulavito dormas, Chío estás en la tabla. Trebone, aplauso, boludo, Trebone. Armando, subí Antágué. ¿Estudias Esperanto? Estás ya no a curso de Esperanto. Yes. Do Trebone. Vi estas la pruebo, la prueba, vi estas la pruebo que Esperanto estas facila. Chuné. Bueno, ni Chiu y estas es la pruebo que Esperanto estas facila. Esperanto, Lerni, Esperanto, ¿en estas? Sí. Do. Eh, um, Rodolfo, Kio estás en la tabla? ¿Chubi um, ¿Sí, comprendes mi demanda? ¿Comprendes mi pregunta? Sí. Yes. yes. Eh, ro, mi ripetos. Rodolfo, Kio estás sur la tabla? Um, sur la tabla, estas. Eh... Papiro, papero papero, ah, uh, libro cae floro cae plumo Trebone, bone tre bone angelo qui è, donde qui e donde qui lacato Yes, la, so, estas. la, la yeah. Cato estas. Sur la Cato estas zurda. Surla sello. Yes, tres bone. Alan. Kio <coughs> estas Cato. Chula Cato estas Meblo. Chula Cato estas Vesto. Kio estas Cato. La Cato estas Meblo. Y eh. Me. Vidis, tú dijiste el Gato es un mueble. La, pre la pregunta es, el gato es un mueble no. o es un animal. me ripetas, la demando. Repito la pregunta. Alan, chu, la gato estas meblo ou besto. La gato estas besto. Tre bone, Alan. Trebone. la gato estas best. besto. Alan, chu, elefanto estas meblo ou besto. La elefanto estas Ancau, la elefanto, estas besto. Yes. Same kiel, la cato, igual que el gato, Same kiel, lakato, la cato, la elefanto, estas besto. Eh, same, igual. Same, igual. Por ejemplo, Tocayo, en Esperanto, el nombre en Esperanto se dice nomo. Ul es el individuo, significa individuo. Entonces, Sam. Nom, ul, o oh, es tocayo, ¿no? O sea, el individuo que tiene igual nombre, ¿no? Luis con Luis, esta es San Nomuloy. Ludovico que Luis, esta es San Nomuloy. ¿Verdad? San, san Nomulo. San. Same, lo mismo. La Samon, lo mismo. No. Um, sin embargo, no se apresuren, porque... hay que ir de poquito a mucho ¿verdad? de poquito a mucho um, eh, Arturo ¿quién estás en la chamba? ah, perdón Armando Armando, Char, Arturo ya, legis, ya leyó un párrafo completo plena en paragrafo okay, legis, tres bone la plena en paragrafo de la UNUALETI ONO de la texto-curso de Jorge, que es Chuvizzias Arturo Yam Legis, para arafando mi demandas al Armando. Armando, Kio estás en la chambro? En la chambro, estás... tablo, Yes, tablo, sello, sello, sello, papero, cato Plumo, libro, flor. libro cae, floro, y flor, una flor. Tres pone. Armando, chu la cato cantas? Le, ne, le, ne, la cato, ne cantas. La cato, la cato dormas. Armando, legis mian menson leyó mi mente. Armando, legis mian menson. que respondis mi demandon quien mi ne prononcis li legis mian menson menso significa mente armando legis mian menso cae respondis mian demandon ne prononcita mia demando estis quien faras la kato?" cae armando respondis sen que mi demando sin que yo pregunte respondis la kato torre Yes. Mm. Eh, Daniel Lacato, Chu Lacato, ¿estás en la jardino? Ne. Ne, Lacato, ne, ¿estás en la yardeno. la Lacato, ¿estás en la sello? Lacato, ne, ¿estás en la la Lacato, ¿estás en la sello? Yes. Mm, Cintia, ¿tú la labirdo dormas? No, ne, ne, digo, confundía. yes, vi con fusillis, ne, <risa> la virdo, la cantas, cay, <risa> Cintia, ¿quién, dónde? ¿Qué estás la birdo? ¿chula la birdo estás en la chambro o en la jardín. Oh. ¿Y es en la jardina okay. ¿Qué hay que decir en la chambro? ¿Ne? ¿La birdo no estás en la chambro? Algunos dijeron en la habitación, pero no Mirri mi Peltas la al ah, Cintia, Cintia ¿Qué? ¿Dónde? ¿Qué estás la cato? Perdón, la birdo La birdo, Esta es la birdo? ¿Dónde está el, el pájaro? ¿Qué estás la birdo? La birdo, la birdo, estas en la yardeno. ¿Y es? La birdo, estás en la yardeno, cae la birdo dormas o cantas. Cantas. ¿Y es? La birdo, estás en la yardeno, caine ne dormas, set, cantas. El, la, el pájaro no está en la habitación, está en el jardín, no duerme, sino que canta. La birdo, estás en la chambro, estás en la yardeno. Ne eh, dormas, sed y Entonces continuamos con la lectura. Mi legas caivía ocultas. Petro diras. Mi estás, Petro. Mi estás sola. Yo soy Pedro, perdón, Pedro dice: Yo soy Pedro y estoy solo. Aprovechen, chicas. Vi estas Carlo, mi. Eh, mine estas sola, mi estas con vi. Dirás Petro. Se vi vidas la buildoin, mi jabas du persona con la litero po, Estás uno persona con la litero po, po, cae la lía con la litero co. Cae Petro, un ue, primero dice. Mi estás sola, que hay poste, dirás Petro, vi estás Carlo, mine estás sola, mi estás con vi, contigo, vi, contigo. Vi puede utilizarse para el singular o para el plural, ¿no? Y eso depende del contexto. Si estoy, si Petro está con Carlo y dice vi, pues se refiere a tú, ¿no? Pero si hay Otra persona y dice vi significa ustedes. Vi estas, Carlos, ¿qué significa? Tú eres Carlos. Vi estas. ¿Quién vi estas? ¿Quién eres tú? qui vi estas? Ni estas, Luis. Lee estas, Alberto. Mi estas con Carlos. Lee Alberto, Anka, estás en la chambro. She, estás María. Yi, estás sello. Y estás besto. Eleganta, señorino, irás con infano. She, estás. Hay un pequeño error, debe decir eleganta. She, estás, eleganta. y estas eleganta y ¿Qué, es qué es es un pronombre que se refiere a animales y cosas entonces y en, en la imagen ustedes ven un perro y una silla y el, la frase el texto dice y estas sello eso es una silla y estas besto eso es un perro un animal perdón Y estas, es vesto, eso es un animal. Vesto. Vesto, animal. Ahora, aquí hay un buen ejemplo porque. Vesto con vo significa vestido. O sea, de vestir. Esto es un vestido, esto es un vestido, de vestir. Ahora, eh, robo no es robar. Ese sí es vestido que usan las damas. Viridiana, ¿no? habas, robo. Y diría con robo. Con vestido. Ahora, vesto con vo, labial, ¿no? La vo es vestido que puede ser el saco, puede ser la chemiso, la pantalona, la ¿sí? Eh, ¿Vesto? Vesto. Ahora, vesto con vo es animal. Entonces, es muy importante distinguir vesto, la vo, de las. continuamos. Dicas signoro nioro iras con infanino. Un gordo, un señor gordo va, iras, va con una niña. Infanino, li el perdón, In, eh, infanino, infan, perdón, perdón, infano, infano, niño. Y como tiene la niña un, una partícula que es in, infanin, no, entonces es niña. Por ejemplo, amigo es amico, amico, amiga, amiquino. Ahora, amigos de ambos sexos, ge, significa ambos sexos, ge, amicoi. O sea, ge, amicoi, amigos, ellos y ellas, ¿no? Y mi esposa me dice, mi iras con mi y que amigoy? Ah, bueno, ah, está bien. ¿no? Pero si me dice, mi iras con mi hay mmm, ¿Quiénes son? ¿no? Nah. Entonces, que amigos y amigas. Ambos sexos. Patro, papá. Patrino, mamá. Que patro y padres. Papá y mamá. ¿Chuné? Eh, frato, hermano, fratino, hermano. Yo tengo dos hermanas. Mi javas du fratino. Si tuviera hermanos de, con sanguíneos, diría mi javas ge fratoin. Tengo hermanos y hermanas. Continuamos. Dica sinioro iras con infanino. El gordo señor, el señor gordo, va iras con una niña. Él está gordo. Li estas. Dica. esta se le canta si ella no él si la señorino que irás con infano que estas dica li la señor no la señorino que irás con infano irás con infano irás la señorino que irás con infanino la con infanino irás la señor no la señorino señor señor Signorino, con la I -N, i-n, in, señorino, señora. Sí. Chu, la eleganta signorino, irás con la dica signoro, ne la eleganta signorino, irás con la infano. La dica signoro, irás con infanino. La signorino, que irás con la infano, estás eleganta. Que la signoro, que irás con la infanino, ne estás eleganta, dicas dica. Alberto, estas y una, forta, fraulo. Alberto es un joven y fuerte muchacho. María, estas y una, Bella fraulino. María es una eh, joven y bella. Vamos a traducir fraulino como muchacha, pero fraulino en esperanto significa aquella eh, muchacha que no está comprometida. ¿no? Es decir. Soltera, ¿no? Pero la traducción no, se, no sería este, muy bella, digamos, ¿no? Si decimos, allá va la soltera, ¿no? Es soltera, pero bueno, en, en la forma coloquial de hablar diríamos, la ¿no? Salud, la chica, ¿no? La, o Fraulo, tampoco le decimos el soltero, ¿no? Ahí va el soltero, sino pues el muchacho, ¿no? ¿verdad? Es decir, Fraulo o Paulino pueden tener novio. Coramico, au coramiquino. Pero si no hay compromiso, siguen siendo fraului, ¿No? Es decir, solteros. ¿Verdad? Chu Chubi iras, bella fraulino. Tú vas con la bella muchacha. Chu Alberto, estas y una caiforta. Yes, li estas y una caiforta. Que... Deben borrar ahí la U. Sobra la U en la palabra caiforta. Que... Liestas y una caiforta. Que... Cayu no existen en Esperanza. Cay, Cayu. Chu María, estas vela, Yes, si estas vela. Chumi, estas petro? Ne, señor. Vi, ne estas petro. Vi, estas la instruisto. Mi, Luis, ne estas petro. Mi, esta la instruisto. chuvie estas la instruisto. Me llaman diristión chune. Ne, mi, estás la instruisto. Está la instruisto? Mi, estas estás... lernanto. vi estas la alernando los aprend eh, aprendices los alumnos caimí okay, estas la instruisto, chubí estas infano chubí estas sin ne estas, nec pérez estas nek sin pérez nek infano nek ni uno ni lo otro quiú vi estas mi estas luis quiú mi estas Eh, estas Alía Eraro diras vi estas debes de diri mi mi estas Luis La libro nesta ne sur la sello y esta sur la tabla la negra cato catone cantas y dormas chula birdo cantas en la chambro ne la virdo ne cantas en la chambro y cantas en la jardeno chubico prendas yes mi con Vamos a hacer una pequeña pausa de 5 minutos para ir a al baño a tomar un café si quieren eh, dentro de los cinco minutos y ahorita comenzamos de nuevo <coughs> pauso pauso okay. ni de nuevo comenzas la let'si onon la unu leti de la curso de esperanto jodiao en la facultato prejuro de la universidad autónoma de México um, Ni estas legantes, la unú en leci de la texto curso de Jorge Gés. Chubi eh, conas esperanton, chubi tías esperanton. Esta es la nomo de la texto curso. Mi povas diri que antes mi uzis alian texto curso, en sé otros cursos, textos. Set, sin embargo, set, el chitiu texto curso, mi querida, esta es la play fatzila. El eh, chitiu curso jabas que el ketain eraroin tiene pequeños errores. Set ne estas graba y no son graves. Do, cae eh, con la instruisto, cae la texto curso, cae día en la en la curso, bipovas. Eh, el chitiu texto curso estas es utila este texto curso este manual de esperanto es útil a pesar de que tiene pequeños pequeñitos errores con el profesor el, eh, su presencia no y corrigiendo esos pequeños errores como kayu es un curso un texto muy útil do ni estas elegante la unuen letzi onu chitiu y comprenas Yes, Carmen, ¿subí comprendes ¿Qué me dirás? Ay, es... ay, <risa> ay, ay, ay, ¿Perdón? ay, es ay, ay, ay, me ay, ay, ay, no ay, ay, ay, No, mucho. Yes, no. Mi demanda es chu y comprenas. ¿Chiu y comprenas. Yes, Viviana Comprenas. Chu y ne comprenas. Dilo al mi chu yu persona chitie en la chambro, ne comprenas. Bone, plimal, pli, me muro al mi villanomo. Villanomo, mi a estás Luis, que estás <coughs> Pamela. Pamela Chubi eh, comprendas para melanquión, me dirás. Si ¿Sí dirás con la mano, les villas la mano, kay, eh, movas la mano, si en mano, su mano, si en mano, que dirás, prima al primo. ¿Sí? si no? comprendas. ¿Sí? Si ¿Sí, no? eh, ¿sí, sí dudas, ella duda, char, estas, estas vía o no lección o de esperando. dirás, esta es mi nueva lección de Esperanto pro por si dudas. Ella, por ese motivo, como es su primer lección de Esperanto, ella duda, sin embargo, se, Sin embargo, ella responde, sí. Yo comprendo, más o menos. Po, eh, más o menos. Que, eh, perdón. Plimalti, más o menos. Plimalti. Mi hermoso apodo. Estas brujo en la Jura facultad Eblevit si es que la advocación multe parolas. La advocación multe parolas. Que hay time pensas. Regularmente se piensa, eh, se acostumbra a pensar que si ven a un chico o un muchacho en la prepa que habla mucho, le dicen: Tú vas para abogado. ¿verdad? porque habla mucho ¿no? y ustedes saben que los bueno la palabra abogado advocatio viene de palabra, vocatio entonces no tenemos remedio los abogados ¿verdad? los abogados hablamos mucho abogados, advocatio y en esperanto es advocato advocato también se puede decir juristo, advocas, advocato Estudiante de derecho, estudiante de derecho, estudiante priuro Kaiti Plum. Mi vida es en la lista de la curso de Esperanto, que estás eh, estudiante y de la jurá de la facultato priuro estas la, la, esta es la pleimulto, son la mayoría. Bombeno en el chivo. Ankao, sano, salud, sano, ankao. Eh, la Facultad de ingenierío. Por ejemplo Alan, estas es de la Facultad de Ingeniería. Ubon, Alan, dan comprobeni, gracias por venir. Kai visiti miam facultad facultato ni visitar nuestra facultad de estas es, estas es Bombena. Eh Kai vi viis la gazeta, la gazeta de Unamcho, ¿no? ¿eh? Protiu vi cis pri esperando. Mijavas con en la Facultad de eh, me prejuro en la Facultato Pri ingeniería Estas Esperantisto, Ancao. En la Facultato de Ingeniería Quiero Esteban. Esteban, estas, Ancao, estudiante en la Facultato Pri de ingeniería de la de UNAM. Quiero estas Esperantisto. Hay un estudiante de Ingeniería en la Facultad de Ingeniería de UNAM que es esperantista. Estudiante en la Facultad de Ingeniería. Esteban diris al mí, invitis al mí. Eh, conferenci en la Facultad de Ingeniería de UNAM. Me invitó a dar una conferencia. Todavía no me dio la fecha, ¿no? Ni el lugar, pero ya me invitó. ¿no? <coughs> Rodolfo viene de comunicación de la Facultad de Comunicado que hay. Jornalismo, ¿sí? Y periodismo. Journalo, journalo, periódico, ¿Jurnalismo? periodismo, periodismo. Eh, Rodolfo Studas, comunicado en CAE Jornalismo, CAE Bombenon a la Curso de Esperanto. Eh, Nianka Anca eh, persona es en la um, Facultato Físico, ejemplo Arturo, estas en la Facultato Priciento, ¿eh? en la Facultad de Ciencias. Es curioso que la Facultad de Ciencias es la vanguardia, bueno, es el antecedente de los cursos de Esperanto porque. El primer curso esperanto en la UNAM se dio en la Facultad de Ciencias en 1958 y lo dio Juan de Ollarzábal, un físico muy eh, renombrado. Según me dice, yo no soy físico, ¿no? pero me dijo un este, físico de la UAM Xochimilco que me pidió de favor traducir un poema de Juan de Ollarzábal, porque él, en homenaje a Juan de Ollarzábal como físico, quiso este poner la traducción de un poema de Juan de Yarzábal, que vino del, este, de, la, de España, ¿no? en la época de la Guerra Civil Española, vino acá a México y eh, estudió física aquí en UNAM, o ya vino como físico, no, no recuerdo bien, y, se, y fue profesor en la Facultad de Ciencias y dio el primer curso de Esperanto en la UNAM. O sea, que este curso pues, no data del 2003, data... desde 1958, si sí, esta es una continuación de ese curso. Y este año, curiosamente, se celebra el centenario del nacimiento de Juan de Ollanzaba. Entonces, Arturo, bienvenido a, al, eh, al curso de Esperanto. Y, ¿te enteraste por Twitter? ¿Esto se informó en Twitter? Sí. Ah, bueno. Yo tampoco tengo Twitter, pero bueno, que alguien nos hizo el favor de avisar por Twitter. Eh, pero Twitter de la UNAM. O sea, la UNAM se puso ahí la información en Twitter. Yo creo que voy a sacar la cuenta de Twitter. Arturo Bombenon, a, eh, a la Facultad de Priuro. Gracias por visitarnos y participar en este, en este curso. Me da mucha alegría que... Eh, vengan de otras facultades aquí a, a tomar el curso ¿no? este, yo como interés personal he leído algunas cosas de física, ¿no? pero bueno, no estudié física, pero tengo un interés eh, en, el, en el tema específicamente en un autor que se llamó David Bohm no sé si es conocido allá en quizás no, porque como él se negó a hacer la bomba atómica en los Estados Unidos este, su nombre fue borrado de la historia de la física, según tengo entendido ¿no? me dijo un amigo, el que me enseñó Esperanto conoció a David Bohm David Bohm estuvo en la Universidad de Princeton colaboró con Albert Einstein en la Universidad de Princeton y se fue con una eh, con una carta de recomendación de Albert Einstein a Brasil primero, porque le hicieron creer que, que perdió su eh, su pasaporte ¿no? en su juventud Estudió en la Universidad de Berkeley y fue, este, participó en, en algunos movimientos políticos de izquierda. Eh, aunque él no se le conoce por su, su pensamiento político, sino por su obra en la física, le hicieron creer el gobierno de Estados Unidos que perdió su pasaporte, se fue con una carta de recomendación de Albert Einstein a, a, a Brasil, después se fue a, a Israel, cuando recién creado el Estado de Israel, duró menos en Israel que en Brasil, y finalmente, él era de familia judía, ¿no? pero no se quedó a vivir en Israel, y, se, y finalmente consiguió un, una cátedra de física teórica en la Universidad de Londres. ¿verdad? Entonces, eh, viene a colación porque el que me enseñó a mí esperanto fue amigo de David Bohm, nominado premio Nobel de Física, un desconocido, eh, quizás, pero... por razones no de su obra científica es lo que yo tengo entendido, aunque no soy físico sino por razones sociopolíticas ¿no? eso me lo contó Rubén Felma González que fue quien enseñó a mí esperando <coughs> bueno, Rubén Felma González es médico psiquiatra y fue el fundador del servicio Pasaporte, el Pasaporte Acervo y amigo de, de David bond ¿no? por eso yo me enteré de David Bohm y hay un libro de, sobre David Bohm, escrito por Juan Pedro González, que se llama Mis encuentros con David Bohm, un gran físico ignorado. Sí, sí, sí. Y creo que se justifica todavía el título del libro, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí a nuestros compañeros que vienen de física se los recomiendo, ¿no? También Armando es de, también de, de, de, de, de, tu estudiante de física, ¿verdad? Y tú te interesaste por internet. Por un amigo, ¿no? Bueno, se enteró por su amigo Arturo, ¿no? Bienvenido. También Armando, gracias por participar. Eh, es un gusto, ¿no? Que otros estudiantes de otras facultades vengan a nuestra facultad a tomar el curso de Esperanto. ¿no? Es un para el público en general. Aquí hemos tenido también gente que no tiene carrera y ha aprendido muy bien Esperanto. Han venido... Eh, Meridiano me preguntaba en la pausa que si puede venir alguien que, que no sea universitario. Claro, ¿no? mientras tenga 12 años puede venir, ¿verdad? Porque a partir de los 12 años, según Piaget, ya tiene pensamiento abstracto y por ese motivo puede participar a partir de los 12 años. ¿no? Yo di un curso a chicos de, de sexto grado de primaria y este, están los audios ahí en mi página web, cordobal.org. Y, este, y fue una muy linda experiencia eh, la forma en que yo, cuando me invitaron a dar el curso, digo, pues solamente tengo experiencia dando cursos a universitarios, ¿no? Y me parece un reto enorme darle a chicos de primaria. Si los universitarios de pronto están este, durmiendo, <risa> me pregunto cómo lo harán los, los chicos de primaria, ¿no? Entonces le pregunté a Rubén, ¿qué me recomiendas, Pues él es psiquiatra. Estudió solamente y iniciador de la psicología holokinética holokinética en honor a David Bohm, porque creó el concepto de holokinesis Y ¿qué me recomiendas? Si y me dice, hazles muchas preguntas. ¿No? Entonces, eh, y yo me preguntaba a mí mismo, ¿cómo les presento el Esperanto? ¿Qué les digo que es, no? Si, o sea, están en la primaria, ¿cómo se lo presento? Y, y se me ocurrió algo que, a ver qué les parece, no? yo, yo pensé. Y cuando preguntan, y profe, ¿qué, ¿qué es el Esperanto? Miren, eh, chicos y chicas, es, el Esperanto es como si tuvieran tíos y tías, primos y primas en todas partes del mundo. ¿no? Eso es el Esperanto. O sea, Quiere tener tíos y tías y primos y primas en todas partes del mundo. Y todos dijeron, claro, no, pues sería estupendo. ¿no? Cuando terminó el curso, nos despedimos y me dieron cartitas y todo muy lindo, muy bello. y ya cuando ya me iban a decir adiós tío ¿no? ah. entonces creo que fue una, una linda manera de presentar el esperanto a chicos de, de primaria y bueno Daniel de química ¿no? bienvenido también como, como te decía Daniel, les, les decía a todos eh, por algún motivo siempre hay estudiantes de química en el curso ¿no? Ya ha habido cursos de Esperanto en la Facultad de Química que los dio un tocayo tuyo, Sanomulo, que se me hace muy muy interesante porque tu Sanomulo no solamente es tu tocayo de nombre sino de apellido también. Entonces eh, Daniel Martínez ya enseñó a Esperanto en la Facultad de Química. Él fue secretario general de la Federación Mexicana de Esperanto. El día de El jueves, precisamente, otra coincidencia significativa, presentó su examen de candidatura. No sé si a, a doctor o a maestro, porque fue a Saltillo a hacer una estancia de investigación, salud, en el CIMBESTAD. Y, y bueno, pues es tocayo tuyo, se llama Daniel Martínez, eh, de la Facultad de Química. Se me hace una coincidencia muy interesante, ¿no? muy, muy significativa. Y eh, él tomó el curso, los primeros cursos que yo vi, creo, no sé si el primero, él tomó el curso conmigo de Esperanto, aunque él ya en realidad él ya sabía Esperanto, vino nomás para, para reforzar su conocimiento del Esperanto y después él impartió cursos en la facultad de química y aquí impartió también aquí en la facultad de Derecho eh, Curso de Esperanto. Y como te dije, el segundo esperantista Grabowski era químico, ¿verdad? Grabowski, Anthony Grabowski fue el segundo esperantista y se dice que cuando Samenhoff publicó el Esperanto, el manual de Esperanto, a los pocos meses llegaron a la puerta de la casa Samenhoff, toc toc toc toc, chu el la doctoro Esperanto, la maestro el maestro, maestro pero no de grado el maestro, sino de cariño no de afecto de alguien que el que creó al esperanto y bueno ese fue Grabowski fue a los pocos meses de publicado el idioma internacional esperanto entonces yo tengo un afecto especial por los químicos por alguna razón y bueno Norberto tu carrera cuál es perdón Bueno, tengo aquí en la universidad dos carreras troncas este, Es solamente curiosidad, ¿no?, para saber, más, no es, sí, sí. este, sí. pero es que como no entiendo la, ah, lo que pusiste sí. aquí, que es? De comunicación. Ah, de comunicación y la otra carrera. De física. ¿Física también? Ah. Bueno, entonces Norberto reúne dos sí. carreras, ¿no?, <risa> la física, la comunicación y Gaceta UNAM fue lo que te... Ah. comunicó sí, el curso de esperanto, es la primera vez que escuchaste hablar de esperanto Sí. Es la primera vez. y qué fue lo que te motivó a tomar el curso, eres bienvenido por supuesto así como los que vinieron de otras facultades pues tú también eres muy bienvenido sí, aunque... no, este, sí por conocer porque ahorita estoy en, estudiando latín y ah. me llamó la atención ah excelente, o sea, tu interés para tomar el curso es los idiomas digamos Como estudias latín, ¿te interesó el Esperanto? Sí. Muy bien, pues muy bienvenido Norberto. Gracias. Claro. Perdón que no menciona a los de derecho, ¿no? Pero como sí. somos la mayoría, ¿verdad? Bueno, Maricel y Rizelda fueron alumnas mías en, en derecho internacional. No me acuerdo si público o privado, ¿verdad? En las dos. Y también en Esperanto. Todas son las que han más aguantado, ¿no? Sí. Estos cursos y es la segunda vez que toman Esperanto, ¿no? En, este, en esta ocasión ya ya tomaron un curso anterior. ¿Fue el último que dimos o antes? El último y están tomando ahora nuevamente este curso de Esperanto y pues muchas gracias por participar y venir, ¿no? Y de todos los alumnos y alumnas de, de derecho. Bueno, Carmen, relaciones internacionales, qué bueno. Eh, cuando vi aquí Relaciones Internacionales me acordé que no fui a pegar allá carteles a, a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales pero en general voy pero bueno, ella sí se enteró por un cartel aunque fue aquí en la facultad pero sí funcionó eh, veo varios de cartel aquí lo cual me hace pensar que sí funcionó también la información a través del de cartel eh, también hemos tenido quizás no siempre pero en general quizás por las relaciones internacionales, porque el Esperanto favorece mucho las relaciones internacionales, la comunicación entre, la, entre los esperantistas, pero también hemos tenido anteriormente alumnos y alumnas de, de relaciones internacionales, de la carrera de Relaciones Internacionales, que tengo entendido que deben conocer idiomas, ¿no? ¿Cuántos idiomas deben conocer para graduarse? Eh, es uno de comprensión y el otro de posesión. Eh, sí. Yo estoy, bueno, en el SUA y a mí eh, por, la, eh, por el método que se, que se lleva, nosotros tenemos que pasar de comprensión ya sea en inglés o francés o en de, de posesión de inglés o francés. Ok. Entonces, ya pasé de comprensión de francés Muy bien. y el 21 de marzo tengo mi examen de posesión ¿eh? De inglés, ya ves. Sí. Te ah, sí. va a ir muy bien. Más sabiendo, esperando. Sí. Bueno, pues Carmen, bienvenida. Gracias por venir a visitarnos a la facultad. Eh, y bueno, Rebeca, tu hija, ¿no? ¿Cómo te dicen, Rebeca o Chanel? De las dos. De las dos maneras. Eh, bueno, preparatoria, pues, ¿te esperaste asegurarse por tu mamá o tú? Por cartel también, porque visita regularmente la universidad. Ahí sí veníamos, sí. estamos estábamos tomando clases con el de Derecho Internacional Privado con el profesor mm. Fernando Fuentes. Ah, muy bien. Entonces, ahora cambiamos a profesor Fernando Fuentes. ¿Por no, bueno. Este, por bienvenidas, clases? eh. Pues qué bueno que vienen. Bueno, bienvenidos a todos. Somos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23. Hoy 23, somos 23. Otra coincidencia significativa. El, el Esperanto, espero que todos puedan inscribirse, registrarse en la Federación Mexicana de Esperanto. Si se registran en la Federación Mexicana de Esperanto, la Federación Mexicana de Esperanto, MEF. podrá ser su mediadora para suscribirse a las revistas Esperanto, que se publica desde el año 1908, esta revista, y a la revista Contacto, eh, no tengo la fecha exacta en que comenzó a publicarse, pero también tiene ya algunas décadas. Eh, la forma en que pueden recibir esta revi estas revistas, yo las recibo porque soy miembro de MEF, No, a propósito debo pagar mi cotización creo que la había olvidado eh, mi fecha límite era en enero me pasé algunos días ¿no? Entonces, ya voy a resolver ese problema y, y recibo estas revistas porque soy miembro de MEF y soy miembro de UEA la Universal la Esperanto Asotillo UEA.org también podrían Eh, formar parte de la UEA espero que todos puedan suscribirse a, a MEF y a UEA ojalá que sí y pueden acceder eh, recibirían a sus casas los que son men menores de 30 años van a recibir estas dos por un precio menor las dos revistas los que tengan más de 30 años tenemos que pagar además de esta tenemos que pagar la, el abono para la revista Contacto La revista Contacto es la revista que publica la Juventud Esperantista Mundial. Tello, Tudmonda Esperantista y Yunolara organizo Tello. Eh, y Esperanto es el órgano de difusión oficial del idioma internacional. Esperanto es el órgano o la revista de la Asociación Universal de Esperanto. Entonces ustedes pueden, si tienen tarjeta de crédito, pueden eh, suscribirse directamente a VA. O pedirle a la MEF, si ustedes le pagan a MEF, que MEF los registre en la UEA, Universal Esperanto Asoxío. Y fíjense ustedes que la, el último número es una revista bimestral. Eh, y esta es la de enero 2013, es decir, es la última de, que ha salido... de la revista Esperanto, bueno, pues tiene su índice. Este es el, este es el presidente de la UEA, probaldas Dasgupta presidente de la Universal Esperanto Sustillo. Él es originario de, de la India. Él, él es profesor de idiomas, si no me equivoco, o de lingüística en la India. Creo que es rector de una universidad importante en la India. Hay artículos en relación a a las Naciones Unidas hablar Esperanto en Naciones Unidas un desafío verdad y vienen aquí los los promotores del, del uso del Esperanto en Naciones Unidas y los que fueron a la conferencia saben que la UEA tiene relaciones oficiales con la ONU con la específicamente con la UNESCO aquí se muestra una foto exposición en el Palacio de las Naciones en Ginebra. También hay <coughs> artículos sobre el examen que se llama Kerr, la Examen. Exameno, yo, yo ya pasé ese examen, ya presenté ese examen. Kerr <coughs> Examen es el examen que se presenta para avalar su conocimiento de Esperanto, que puede ser este A1, A2, A3, B1, B2, B3... C1, C2, C3 y el que yo presenté fue el C1 que es, digamos no el último nivel de esperanto pero es de los últimos ¿no? el C3, bueno es, es como es para los que nacieron y su idioma natal es el esperanto que también existen esperantistas cuyo idioma fue el esperanto no un idioma nacional a eso se les conoce como de nazca es decir esperantistas de nacimiento de Nazca. Yo tengo este este certificado, ¿no? Y este certificado avala mi conocimiento esperanto en la Unión Europea. Entonces, es el mismo nivel de conocimiento, perdón, es el mismo la misma categorización del conocimiento de un idioma. O pues sea, el inglés también tiene esos mismos niveles, el francés, etcétera, pero lo que no lo traje no, no, no pensaba hablar de esto pero este, me acordé por el artículo eh, me llegó mi certificado voy a presentar el examen a, a Tecamac porque en Tecamac vive la Presidenta de la Federación Mexicana Esperanto Mayeli Martínez doctora, socióloga doctora, su esposo es eh, un esperatista alemán que radica aquí en, en México Martin Schaffer Y curiosamente, por la actividad que ha realizado la Federación Mexicana Esperanto, específicamente Mariani Martínez y su esposo ¿no? y los miembros de, de, de la junta directiva de MEF, ¿no? David que vive en San Luis Potosí, eh, Ulises, que vive en Guadalajara, también son miembros de, de, la, de la Junta Directiva de la Federación Mexicana, yo soy miembro pero no parte de la dirección, ¿no? y México fue el país con mayores presentadores del examen que en el mundo, y eso que, digo, hay mucho interés pues en el examen, y México fue, gracias a la actividad de la MEF, el país número uno en la presentación de ese examen, yo fui uno de los que presentó ese examen y pues ya tengo mi, mi certificado, ya puedo ir a Europa y decirme, yo sí esperar. Viene también un festival del idioma en Moscú, un reporte del festival del idioma en Moscú, una foto, hay más gente que aquí ahorita, bueno, verdad modo, ¿verdad? Eh, la, el movimiento de Esperanto en Israel. Viene también, esto es, un, un, un momento muy famoso en Israel, viene una foto, ¿verdad? Después viene Conferenzo Priaplico y de Esperanto en Cienso técnico. Hay un movimiento del Esperanto para aplicar el Esperanto en ciencia y tecnología. Por ejemplo, ah, hay un proyecto de, de esto, es un diccionario de Esperanto para la medicina, ¿no? faltaría un diccionario Esperanto, por ejemplo, para el derecho, ¿verdad? A propósito, ahí yo soy, tengo la fortuna, el honor y la responsabilidad más bien de ser secretario de la Asociación de Juristas de Esperanto, es, eh, Esperanto yura Asocio. La presidenta es una profesora de Derecho Internacional en España, en Valladolid, que se llama Rafaela Urueña. y bueno, la, la ella, la Esperanto eh, Jura Sotillo, se dedica a publicar una revista jurídica al año que se llama Tribuna eh, Internazía, eh, Jura Tribuno Internazía, ¿no? que es la revista de Esperanto, y bueno, publican ahí juristas de Vietnam, de México, de España, de Brasil... etcétera, ¿no? Entonces imagínense ustedes un artículo de derecho escrito por, no sé, el último número tiene un artículo sobre el sistema jurídico vietnamita, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ese sería un, un beneficio del Esperanto para los que estudian Derecho, por ejemplo. Ahora imaginen que ustedes aprenden Esperanto, estudiantes de Derecho escriben un artículo especializado sobre, no sé, la última reforma de Derechos Humanos en, en México, que es una reforma Dicen que la más importante desde 1917 puede ser que sea así. Escriben un artículo y lo escriben en español y lo traducen al, al esperanto, ¿no? Yo se los corrijo con mucho gusto. Y podrían publicarlo en Tribuna Yuro Internacia, ¿verdad? La revista de la Asociación Jurista de Esperanto. Eh, otras aplicaciones, aquí viene, bueno, pues aquí viene un artículo sobre la aplicación del Esperanto en ciencia y tecnología. ¿no? también tenemos ILEI ILEI es la, la la asociación de los instructores de Esperanto en el mundo ILEI, ojalá ustedes aprendan bien Esperanto y se conviertan en instructores de Esperanto a lo ¿no? mejor o sea, alguno de ustedes en lugar de que yo esté aquí, alguno de ustedes estará en el lugar en que yo estoy ¿no? enseñando Esperanto o en otro auditorio, ¿no? Abajo, arriba, <risa> O allá en la, en la Facultad de Ciencias. Mm, y pues formar, podrían formar parte de la asociación de instructores de Esperanto. Y ley. Que publica una revista que se las puede enviar físicamente o la pueden recibir electrónicamente en formato Podofoc PDF. Eh, Él es Humphrey Tonkin, es un especialista en Shakespeare, es esperantista y es de la Universidad de Harvard, uno de los más reconocidos esperantistas, del mayor nivel de esperanto en el mundo. Eh, no sé si tenga que ver porque es de la Universidad de Harvard, ¿no? Bueno, yo lo conocí, es muy simple, es... Este, Muy agradable persona, ¿verdad? Y escribió, perdón, escribió, eh, dio una charla. Yo lo conocí personalmente en, en el Congreso Universal de Esperanto en La Habana. Y él dio como dos o tres charlas sobre Shakespeare, ¿no? Ahora no hay nadie de la Facultad de, de Letras de aquí en de la UNAM, pero en algún tiempo hubo aquí un, unos estudiantes de la Facultad de Letras, Filosofía y Letras, y unos, unos de ellos eran. estudio estudiantes de eh, literatura inglesa ¿no? le eh, letras inglesas entonces conversando no le dije no pues Humphrey Tonkin dio una charla una charla sobre sobre Shakespeare entonces habló el teatro yo no he estudiado literatura he leído literatura pero no soy estudioso de literatura entonces Humphrey Tonkin explicó el contexto del teatro de Shakespeare ¿no? ahora imagínense ustedes porque él dijo Había influencia de Italia en el teatro de, de Shakespeare, incluso de Francia. Entonces había ahí franceses e italianos y luego hacían sus comentarios. ¿no? También algunos era, de ellos eran especialistas. Imagínense ustedes esa conferencia. ¿no? Era realmente un espectáculo del conocimiento humano. Y si les interesa les puedo hacer llegar el audio de... de Humphrey Tonkin están esperando nomás tienen que aprender a hablar Esperanto para entenderlo <risa> bueno, comisión de y Exteriores de Tello la, com la comisión de Relaciones Exteriores de Tello, Timón Esperanto y unulara Organizo eh, viene la conferencia de ILEI o sea la Asociación de Instructores de Esperanto viene muchas cosas Lo último que ha aparecido en el catálogo de Esperanto, el muchacho que me escribió de Guadalajara, está escribiendo, está haciendo una investigación sobre la historia del Esperanto en México y en el mundo. O quiere comenzar a hacer esa investigación. Me dijo, ¿cómo puedo acceder al catálogo de Esperanto? Y le dije, pues suscríbete a OEA, UEA tiene un catálogo de Esperanto. Y esto es lo último que ha aparecido en el catálogo. esperando la UEA, les digo solamente algunos, ¿no? Eh, salud. Imperismo, que la play alta, estadio de capitalismo, una traducción de una obra de Lenin. Eh... Paradiso Stelita, de Trevor Steli. original a romano, ocupillanta, trilasorto de la lasta y aborigeno y sur la australía, insulo, Tasmanía. Eh, novela original que se ocupa sobre la suerte de los últimos aborígenes en la isla Tasmania en Australia. Originalmente escrita en Esperanto. Eh, en fin entonces etcétera no entonces otros hay, es el, el último el último que ha aparecido en el catálogo eh, Sem semana de esperanto en España simposio internacional sobre la aplicación del esperanto apareció Chusmondo Esperanto a y curiosamente como el Congreso Nacional de Esperanto fue en, en noviembre del año pasado en Querétaro pues la foto oficial de la, del Congreso Nacional de Esperanto apareció en la revista Esperanto ¿no? ¡Ah, estoy yo! ¡Qué buena foto! Y viene el reporte del, de la, del Congreso Nacional de Esperanto publicado en la revista Esperanto Entonces, bueno, pues también los las últimas muertes, no, lamentables muertes que hago, han ocurrido en, en el Esperanto y más este y otras publicaciones o más publicaciones. Bueno y bueno el contenido de la revista Contacto se las voy a pasar para que si quieren verlas las revistas. Entonces, ahora sí, continuamos con la Unua Letzi Ono. Unua Letzi Ono. A menos que tengan alguna pregunta o comentario. ¿No? Eh, ¿Tiene algún inconveniente que siga tomando? ¿Cuántos? Unua Letzi Ono. Eh, ¿Quién se anima a leer la Unua Letzi Ono? Sí. ¿Bien? ¿Quién digo yo? ¿Quién dirás mí. yo? Bombolo. Cintia. En la chambra... Ah, perdón. Caicel. En la chambra es ascansello. En la chambra es, la chambra es Su Sublatando está asilo, tapero, plumo, caicloro. Sublacello es ascansello. La casa dorme, en la yardena estás birdo, la birdo canta, tablo estás mendo, sello, ancao estás mendo, cato ne estás mendo, yo estás cato, cato estás besto, yo elefanto estás besto, y es, elefanto, ancao estás besto, yo en la chambra estás elefando, le en la chambra ne estás elefando. ¿Qué estás en la chambro? En la chambro está salvo. Chulacato, ¿estás en la terreno. Chulacato cantas. Chulabito dormas? ¿Qué estás en la tabla? Chulabiro, ¿estás en la sello? Continúa. Muy bien, eh. Pedro dirás, ¿ni estás Pedro, ni estás solo, Vi estás Carmen, ni estás sola, ni estás conmigo, ni estás Alberto? Mi estás con Carlos Li. Alberto, Anca o en la chamba Si estás María Si estás en la sello Si estás bestia Elegante señorino Irás con un fama Si estás elegante ¿Me sigo? Sí, por favor <risa> Excelente Dica señor irás con mi Li Mi, estás Yo estás elegante Sí, la señorina. ¿Quién estas rica? Sí, la señora. ¿Quién con el infanta? ¿Quién con la infanina? ¿Chula elegante señorina? ¿Irás con la rica señora? Alberto, estás y una. ¿Cuánta? Sí. Por favor. Guaya, estás y una. Vela, fraudina. Chubiras con vela flaulino, Alberto estas y vila cae fuerte, yes, Di estas yuna cae fuerte, chubaria estas vela flaulino, yes, si estas vela, chumiestas pedro, petro, ne, señor. vi, estas, petro, vi estas, la instruisto, chubiestas, la instruisto, señor. ni, ni, Ni, ne, estas, ne, estruisto, ni, estas, le lernanto. Chuviestas, infame, chuviestas, ni, oro, pérez, ne, ni, estas, ni, oro, Chuviestas, ni, estas, chuviestas, Viestas. La libro ne, estas, un la sello, y estas, ur la tabla. La cato me cantas, y dormes. Chuvier, la cantas en la chambro, ne, la virga ne cantas en la chambro, y cantas en el jardín. Chubby sí, con prelas? Yes, sí, sí, con prenas. Aplauso Bombolo, yeah. Así se sí, sí, sí. eh. hace. Rodolfo. Con Q itas Latica Ah. Latica signoro itas con. Yes, la dica signoro iras con infanino. Do neiras con infano, chune. Neiras con infano. Angelo, eh, q irás con infan, eh, infano. Que bien memoras esta señorino, Dica signoro, elegante señorino, dica signoro. La dica signoro iras con q irás, Rodolfo la dica signoro. Con infanino. Con infanino, Kai, okay. Angelo. ¿Qué iras con la infano? Infano, niño infanino, niña. ¿Qué hubieras con la infano? ¿Yo vi compras? Yes. ¿Sí? Irás con infano, la elegante señorino. Tres bones. Mmm, um, Q estas eleganta la signoro o la signorino La signorino estas eleganta Kai sí. eh, Armando Q estas dica, La señora. y es la signoro estas dika Chenel ¿sí? dika Kai sí. con Q iras la signoro eh, Arturo La señora irás con la infanino, 3 Bonnie, 3 Eh. Mm... Eh. Me muero al Mia, bien Eva. Eva. Eva, mm... Chu... Diro al Ion, dime algo. Diru al Ion. Dica al señor, irás con infanino. Dica al señor, irás con infanino. La señorino, irás con Kio. Un Kiu. Kiu, esta se le sí, la señorina. La señorina, esta se le La dica al señor, esta se le ganta. La, ¿la texto, Eva. Según el texto, el señor es elegante. Laula la texto, la signoro, estas eleganta. La signorino. Caí la signoro quio estas. Auquia. Cómo es, ¿no? O sea, su aspecto, eso quia. Quia estas la signoro. La signoro estas. Cynthia. Eh, Cintia. La señora, la señora esta es, es ¿quién? Es dica Dica. Dica. Eva, kia esta es la señora? eleganta o Dica? Dica. Yes, Dica. La señora esta es Dica. Y... Okay. Mm. Eh. Eh, Viridiana, ¿quién esta es María? Ah, María María estas yuna, no yuna, yuna Vela Fraulino. María estás Vela yura Fraulino. Memoro Me moro Albivia, no Kyu estas Yanomo de nueve, eh? Orlando. Orlando. Kai eh estas Alberto. Alberto estas Kai Forta Estas yuna Caiforta, Alberto, estas y una caiforta. Mm. Eh, Eder, Q estas y una caiforta? Eder, yes, Alberto, estas y una caiforta. Eh, Karen, Q estas, Vela Fraulino? Yes, María, estas. Y una caibela fraulino. Y es. Mm. Anaí. Anaí, Anaí ¿quiú estás María Caialberto? Perdón, kiwi en plural? Kiwi estás María Caialberto? Alberto, y forta. Alberto, estás fraulo. Y una caiforta. Kay, Kay María, estas y una, Caibela Vela Fraulino. Ahora, Cintia, cómo dirías, muchachos, ¿no? Porque Fraulino es so, eh, chica, ¿no? Fraulo es chico o muchacho, ¿no? Y cómo dirías, chico y chica, eh, ambos, los dos. Eh, Griselda. ¿Gue? Cintia Ge fra Karen no Fraulino y no porque sería ge frauloy Mhm uh -huh. O sea, chicos, ellos y ellas ge frauloy Eh, bueno, luego tenemos un vocabulario en el tenemos un vocabulario en la, en la primera lección. Besto significa animal. Dormi, dormir. Ahora, cómo se usa el diccionario. Eh, generalmente, cuando comienzo a dar cursos esperanto y quieren buscar una palabra compuesta. Eh, hay alumnos que me, me han dicho profe, esa palabra no está en el diccionario no, no está la palabra compuesta lo que está son las raíces y lo que ustedes encuentran en el diccionario son o verbos en infinitivo o adjetivos ¿no? por ejemplo <coughs> revisando simple de sencillamente aquí el diccionario sustantivos también tenemos ángulo eh, ángulo rincón todas las palabras que terminan en O son sustantivos las palabras que terminan en A son adjetivos las palabras que terminan en I son verbos en infinitivo entonces lo que ustedes van a encontrar son las raíces ya sea en sustantivo en verbo en infinitivo o en Eh, eh, o, o en adjetivo, por ejemplo, amorfa, amorfa significa el adjetivo amorfo, sin forma, amorfa, ¿no? eh, entonces, una palabra compuesta, por ejemplo, libro es libro, vendi es vender, y para decir librería pues es la librería es el lugar donde hay libros para comprar ¿no? eso sería una librería distinto a biblioteca que son libros para consultar la librería son libros para adquirir ¿verdad? entonces vendi es vender libro es libro la partícula EI es decir la, la vocal E y la consonante IO EI es el lugar adecuado para entonces ¿cómo se diría librería? Armando Libro yo Libro, Libro. Ven. Ven. Ven. Libro. Vendejo Eso es librería Ahora, learning es la raíz de aprender ¿No? Obviamente viene del inglés, ¿verdad? Eh, o bueno, un cognado secundario para hispanoparlantes es el, el inglés Learn Learn learning. Learning es aprender, ¿cómo se diría? Escuela Si la escuela es el lugar, suponiendo que sea el lugar adecuado para aprender, claro, ¿verdad? ¿Cómo se diría escuela? Eh, ¿Pamela? Lernello, exactamente, Lernello. ¿no? Ahora, en la facultad de Derecho hay una sección que se le llama la escuelita. ¿verdad? Entonces, si yo quiero decir la escuelita en Esperanto, ei es la partícula para decir lugar adecuado para... Lernello, escuela. Y escuelita, hay una partícula en esperanto que es la vocal e y la consonante to. E, t No es el iti, ¿verdad? Sino e, te. Entonces, ¿cómo dirían escuelita? Lerneto. la Entonces, si ustedes. aprenden esperanto, se cartean con buen esperantista, ¿dónde tomas clases? en la lerneyeto ¿no? en la escuelita, claro, si les toca ya en la en la escuelita, por supuesto ¿no? esas son las partículas del esperanto, el diccionario tiene, ustedes pueden ver eh, pues tiene páginas tiene pajoy, Javas pajoy tiene un prólogo tiene el alfabeto la pronunciación del alfabeto que ya lo repasamos nosotros y tiene 16 reglas gramaticales ¿no? solamente 16, profe eh, 16, ¿verdad? fabuloso, ¿no? 16 reglas gramaticales nomás tengo que aprender 16 reglas gramaticales y no es como un extranjero que está aprendiendo español y quiere saber cómo se dice la mar o el mar ¿No? ese tipo de problemas no existen en esperanto. La maro, la maro, ¿no? La primera regla, el esperanto solo posee el artículo determinado la. Por ejemplo, el libro la libro. Ahora, cómo se diría el artículo indeterminado? Alguien sabe? Eh, Arturo. Con la ausencia del artículo determinado, tenemos el artículo indeterminado. Entonces, si el libro es la libro, ¿cómo se diría en Esperanto un libro? Libro. Libro, traducido al español, se traduce un libro. Bueno, sustantivo, el nombre sustantivo termina en o... El plural termina en yo. Eh, no vamos a hablar hoy del acusativo. Es un tema un poco complejo. Quizás es de los temas más difíciles de aprender el esperanto, el acusativo. Se los menciono solamente sin explicarlo. Por ejemplo, si usted... Eh, ella lo ama, ¿no? Ella lo ama a él. En esperanto dice, se dice, she amas lin. Lee sin, en esperanto es un pronombre personal que significa él, pero tiene una letra que es la N al final de la frase. O sea, she amas Lin, ella lo ama, a él. Y como sobre él recae la acción del verbo amar, lleva una N. Esa N es el acusativo, ¿verdad? Acusativo. Ahora, ¿cuál sería...? el complemento indirecto, el complemento indirecto, ese es el complemento directo, pero el complemento indirecto es al al, por ejemplo, yo voy a enviar una carta a Rosica en Hungría. Mis sendas leteron y ahí tenemos el complemento directo. Yo envío una carta, mis sendas leteron al, y ese es el complemento indirecto, Rosica. ¿No? Entonces, repito, dije que solo Lo mencionaría, ya lo mencioné, no lo voy a explicar más. Y bueno, vienen este, otras reglas gramaticales: los números, el adjetivo termina en A, los números cardinales: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 es 100, 10, 200, 10, 300, etc. Eh. Los, los pronombres personales mi, yo vi, tú usted", usted, ustedes, vosotras vosotros que puedes, que ustedes conocen su significado dependiendo del contexto ¿no? li, el she, ella y el, ella ello, que se utiliza no para personas sino para animales o cosas, es el equivalente al it en el inglés Por ejemplo, eh, si es el reflexivo, ¿no? por ejemplo, si ustedes dicen luego lo explicamos, ¿verdad? Pues, también es un poco complejo, pero si quieren se los menciona. Eh, si ustedes dicen él ama a su esposa, en Esperanto se dice Li amas sian O sea, es reflexivo. Reflexivo es algo así, yo lo he explicado de manera metafórica, como si ustedes se vieran frente al espejo, ¿no? Si ¿Sí se ven, por eso es el espejo refleja y el pronombre personal sí es el pronombre reflexivo, o sea, uno habla de sí mismo, ¿no? Una actividad que realiza y la realiza uno mismo. Li amas, él ama a su de ella, a su esposa, pero si ustedes en esperanto dicen, Li amas, lían, están diciendo que él ama a la esposa de otro ¿verdad? entonces esa es la diferencia entre usar el pronombre reflexivo y usar otro pronombre personal ¿no? entonces ni nosotros ili ellos oni por ejemplo cuando quieren saber cómo se dice algo ¿cómo se dice tal cosa profe? ¿Quién Oni diras ¿Cómo se dice Oni? Oni ¿Cómo se dice? ¿Quién Oni dirás? Eh, no sé ¿Quién Oni dirás? micrófono Ah eh, Oni diras, micrófono ¿Entendes? Micrófono Que intento apagarlo y por alguna razón no lo apago No puedo apagar eh, Ahora cómo se podrá decir Mío, tuyo, de él, de ella, de nosotros, etc. Solamente agregando una A al pronombre. Por ejemplo, si mi, ¿mi qué significa? Yo. Si quiero decir mío, ¿cómo dirían? Mía. No van a decir mío, porque mío es en español. Mío en esperanto es mía. ¿no? ¿Cómo dirían de él? Mía. Lía. ¿De ella? De nosotros. de ellos, Ilia, eh, etcétera, no, entonces solamente agregan la a. Ahora si quiero decir míos, en plural, mía y excelente, eh, suyos de él, lía y suyos de ellos, y y etcétera. Ahora el verbo, el verbo En Esperanto, el Esperanto, pues como en los idiomas, ¿no? Yo tengo entendido, no sé, en el latín creo que es diferente, pero en Esperanto tenemos la raíz. Por ejemplo, ami, ¿cuál es la raíz del verbo ami? Eh, amar, significa amar, pero ¿cuál es la, la raíz? Am, la raíz am, ¿verdad? Am, puede ser ami, amas, amos, amus, etcétera. Entonces la raíz es am ¿Y cómo se usa el verbo? Fíjense el, el, La raíz Más el, la i Es el verbo en infinitivo ¿Ami? ¿Qué significaría? Amar Ahora Yo amo ¿Cómo se dirá? Mi amas Yo amo en presente Ahora, yo amé Mi amis Yo amaré mi amos ahora yo debo amar en condicional ¿cómo? imperativo ¿cómo sería el imperativo? mi amo excelente mi amo eh, el condicional yo amaría Karen mi amos Mi amus mm. Luego, el participio activo Bueno, el participio puede ser activo o pasivo no Activo, vamos a llamarle gerundio Si me lo permiten Entonces, hay un ejemplo que a mí me gusta usar Es el, el paciente en la mañana estaba por ser operado ¿no? Paciento, paciente Matene por la mañana Dumlamateno la paciento, estis operaciota Operaci significa operar Lo que hace el médico, ¿no? Operar, ¿no? Y usa bisturí, etcétera Todos son los instrumentos Eso es operar eh, Dumlam Puede decirse Dumlamateno O puede decirse Matene es, Significa lo mismo Dumlamateno es sinónimo de Matene Matene significa Por la mañana, durante la mañana Porque está en adverbio traducido literalmente, aunque no se usa en español, sería mañanamente, el paciente, etc. ¿no? Entonces, matene la paciente estis, el verbo estar en pasado, operaciota. Entonces, tiene una, la operaci tiene una partícula que es ote y termina en adjetivo. Matene la paciente estis ota. Durante la mañana el paciente estaba por ser operado, es decir, Estaba esperando entrar al quirófano, pero todavía no había entrado al quirófano. Eso, ese significado se lo otorga el participio pasivo OT. Ahora, durante la mañana, el médico estaba por operar al paciente. Entonces, el médico realiza la actividad de operar. Entonces, ya cambia en lugar de OT a ONT, que es la, el participio activo, ¿no? vamos a llamarle gerundio. Matene la curatisto, estis operationta la pacienton. En la mañana el médico estaba por operar al paciente. ¿no? Entonces, en la primera frase el paciente estaba esperando la actividad de ser operado pasivamente, y en la mañana el médico estaba esperando. A realizar la actividad del participio activo de operar al paciente. Ahora, ¿cómo se dirá? En la mañana, el paciente fue operado. Fue operado. Cintia. Maten el paciente. Eh, Pamela No termina nota, ¿en qué termina? El, a ver, les voy a ayudar Esto es un tema complejo, ¿no? El verbo simple Vamos a llamarle la conjugación de los tiempos simples En presente, los verbos en As, que terminan en as, están en presente Mi amas, yo amo Mi amis, yo amé Mi amos, yo amaré. Ahora el participio pasivo es presente at pasado IT, futuro OT. Entonces, ¿cómo se diría Pamela? En la mañana el paciente estaba. No, perdón, en la mañana el paciente fue operado. Armando. ¿Cómo se dice mañana? Matene. la paciente. La paciento. Fue. Opera sí y es operar ahora pero te falta fue estis fue estis operado operar la raíz es opera sí y no opera sí es operar opera y -sí, operar eh, oh. bueno con eso ya te estoy dando casi la respuesta en la mañana el paciente fue operado ya nomás dígame cómo se conjuga pues la, la raíz operar con el participio pasivo de que ya fue operado eh, Angelo operatis, operatis eso lo hace el médico pero fue operado Porque el paciente no se opera a sí mismo. Fue operado. Estis operatiita. Fue operado. Ya terminó de ser operado. Ahora, si ustedes dicen dum la mateno, la paciente estis operatiata, hay una diferencia, una diferencia entre decir estis operatiita y estis operatiata. La diferencia es que En la mañana el paciente, si ustedes dicen, dum maten el estis operatzi ata, eso significa, en la mañana el paciente estaba siendo operado, pero no había terminado de ser operado. Ahora, si, si el paciente ya había terminado de ser operado, dum maten el estis operati ita. ¿Se entiende? Bueno, eso es otra regla gramatical del esperanto. de todas maneras lo vamos a ver con más detenimiento el adverbio los, la raíz que termina en e es un adverbio en la frase matene la paciento estis operatis ita, ¿cuál es el adverbio? matene porque termina en e hay otros adverbios que no terminan en e que los vamos a ver adelante bueno, las preposiciones Eh, las tienen ustedes aquí también en, en su diccionario pronombres, posesivos el verbo, tiempos compuestos preposiciones al, anstatao, antao apuche che chircao da, <risa> de Exter, el, en, inter, contra, con, lau, per, po, por, post, preter, pro, sen, sub, super, sur, tra, trans. Esos son los, las preposiciones, la preposición Eh... Bueno, toda palabra se pronuncia del mismo modo como se escribe, o sea que no hay engaños, ¿no? Por ejemplo, me contaba ayer una amiga española que su papá, mayor de 50 años, se puso, tuvo que, este, ya saben que hay crisis ¿no? en España, entonces eh, tenía su taller, tuvo que dejar su taller porque no pudo pagar la renta del local, eh, una opción para él fue eh, ser taxista, Y ser taxista en España significa aprender inglés eh, y hacer unos exámenes. Entonces estaba estudiando inglés y empieza a leer y dice, FIBE, no papá, es "five". ¿no? Five. Entonces ahí hay un problema con el inglés, que no se pronuncia como se escribe, ¿verdad? En cambio el esperanto se pronuncia como se escribe. Las palabras compuestas se forman por la simple reunión de elementos. Pues qué fácil, ¿no? O sea, una palabra compuesta, libro vendello. Vamos a descomponer esa palabra. La terminación, ¿en qué termina esa, esa palabra compuesta? Eh, Orlando, ¿en qué termina? Termina en O. ¿O qué significa? Sustantivo. Muy bien lo dice Rodolfo. Y luego tiene una partícula. Antes, que es a, ¿Qué significa esa partícula? Lugar adecuado para. Y luego tenemos... Eh, VEND. ¿Qué significa esa, esa raíz? VEND significa vender. Y luego tenemos... Eh, otra, otra O de un sustantivo de la raíz libr, libro, LIBRO. ¿no? ¿Qué significa? LIBRO. ¿verdad? Entonces esa es una palabra compuesta Y aquí la regla gramatical es que las palabras compuestas Se forman por la simple reunión de elementos El elemento O sustantivo EI sufijo Que significa lugar adecuado para La raíz VEND VENDER La O de sustantivo Y libro de la raíz LIBRO No se niega dos veces en Esperanto Por ejemplo, es muy común este error para los hispanoparlantes. con eh, comprenas? Y entonces uno responde, ne, mi ne comprenas. Pero la respuesta significa que sí comprenden. Si ustedes quieren decir, no comprendo, la respuesta es, ne, mi comprenas, nenión. No, yo comprendo nada, ¿verdad? Pero mi comp ne, comprenas significa yo no, yo sí comprendo, aunque dije, aunque se diga ne mi ne comprenas, ¿no? O sea, no se niega dos veces, hay una sola negación. Solamente una negación. La palabra que indica el lugar a donde se va lleva la terminación del acusativo, por ejemplo, ¿a dónde vas? Voy a la escuela. Mi iras en la lerneion, y termina con una N, ¿verdad? Ese acusativo es un acusativo de dirección. ¿A dónde vas? Uso el acusativo, voy a la escuela. Mi iras en la lerneion. Toda preposición tiene en Esperanto un sentido invariable y bien determinado. ¿no? Ya les leí. Las preposiciones, hay una preposición que se usa cuando ninguna preposición le puede dar significado a lo que ustedes quieren decir. Y esa preposición es la preposición IE. Cuando uno es comenzando a decir como el principiante de Esperanto, se pueden dar la permisividad, el permiso de utilizar, si olvidaron una preposición y quieren darse a entender, pueden utilizar la preposición IE, pero... Pero si existe una preposición que tiene un significado para lo que ustedes quieren decir y en lugar de usar esa preposición con ese significado específico y usan la preposición IE, bueno, significa demostrar que olvidé el significado de las preposiciones. O sea que no aprendí bien Esperanto, ¿no? ¿Verdad? Pero entonces IE es el comodín el que puede dar, que eh, el que no tiene significado y que se usa cuando ninguna preposición explica eh, lo que ustedes quieren decir ¿no? y bueno, se puede utilizar apóstrofe, sobre todo en, en poesía que, por ejemplo el poema que leí en, el, en la conferencia Homiakor O oh, mi corazón es el primer poema originalmente escrito en esperanto. Homia cornebatu mal tranquile, dice Samenhof cuando cuando ya finalmente se publicó el primer libro de esperanto. Samenhof dijo homia cornebatu mal tranquile el mia brusto nun es al tu for. Y la primera frase es homia cor. Sin embargo, sin embargo, cor significa corazón, pero es eh, la palabra en esperanto es coro. Mia coro. Pero se puede utilizar la apóstrofe en lugar de la terminación o y también se puede utilizar para eliminar la terminación a. Esa es la última regla gramatical. Oh mi cor mal tranvile, mi abrusto nun salto for. O mi corazón, no vatas, no latas de prisa de mi pecho no salgas fuera, ¿no? O oh, mi cor nevatu mal tranvile. el mi abrusto nun ne sal tu for ¿verdad? entonces esa es la última regla gram gramatical que se puede utilizar la apóstrofe y eso facilita mucho las traducciones de poemas las traducciones en general y la escritura de poemas en Esperanto hay una frase muy común en Esperanto que es Dank al Dio Dankon al Dio Dank al Dio ¿No? mm. Viene esas Bueno, esas 16 reglas gramaticales están enunciadas y luego explicadas en el diccionario. Seguimos avanzando, voz pasiva, preposiciones, el adverbio. Luego tenemos las conjunciones. Entonces, chu, kai, kvankam, kwazau, malgrau, nu, set tamen. Eh, en la página 30 del diccionario viene un cuadro en la página 30 del diccionario viene un cuadro y es el cuadro llamado de voces simples también llamado el cuadro de correlativos, correlativo porque relacionan unas cosas con otras ¿verdad? El, la primera columna es la terminación o a u es Al, Am, E, El, Om La segunda columna Dice I, O, I, A, I, U, I, Es, I, Al, I, Am I, E, I, El, I, Om Cada una de esas partículas Está en su lugar específico No puede estar en otro lugar Solamente puede estar en ese lugar Después la tercera columna Ki, Kio qué cosa, Kia, cual, etcétera Ki, U, Ki, Es, Ki, Al, Ki, -am, ki E, Ki, El, Ki, -om. La cuarta columna, tío, que no es onclo, onclo es tío en español, ¿verdad? Tío de pariente, ¿no? Y tío en esperanto no es onclo, sino eso. Tío, tía, tía tampoco es tía, no es onclino, sino eh, tal o semejante. Tío, tíes, tíal, tíam, tíe, tiel, tí tíom. Luego chio, chia, chiu, chies, chial, chiam, chie, chiel, chiom. Nenio, nenia, nenio, neníes, nenial, neniam, nenie, neniel, neniom. ¿No? Y como ya es cerca de la una de la tarde, tenemos que terminar la primera lección de Esperanto con la recomendación de ustedes saben que nos estamos apoyando en el sistema, el, nos estamos apoyando en internet, ahí está el curso en internet, curso virtual, les ruego por favor que se suscriban al curso virtual de internet y respondan el primer ejercicio, ¿verdad? Voy a habilitar ese primer ejercicio para que lo puedan presentar desde el día de hoy, en el momento en que ya pueda entrar a internet y, y ponerlo listo para presentarlo, hasta el próximo viernes en la noche. entonces por favor presenten el primer ejercicio ahora, tienen que poner algunos datos en la escuela virtual como esa escuela virtual originalmente la utilicé para las clases de derecho internacional ahí pregunta ¿por qué estudias derecho? entonces hay muchos de ustedes que no estudian derecho más bien pongan ahí ¿por qué estudian no sé, física, química, su, su propia carrera? tengo que encontrar la manera de, de, de ¿por qué estudias tu carrera? ¿no? en lugar de decir ¿por qué estudias derecho? Y también se pide el número de cuenta, que creo que todos aquí tienen número de cuenta. Si no tienen número de cuenta, pongan pues 000, ¿no? O sea, lo que, eh, pongan algo, ¿no? Un número. Y entonces, amén de que los datos que se solicitan son para el, este, estudiantes de derecho, pues pongan sus datos, pero no aplicado. Si no son de derecho, pongan sus, sus datos, sus propios datos, pues, ¿verdad? Eh, y entonces ah, faltan de material: Este 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Levanten la mano los que no tienen material: 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Entonces. Traigo este, esos juegos para el próximo sábado, ¿sí? Los que deseen pueden buscarme en la Facultad de Derecho aquí, en la universidad, el martes o jueves en el, en el salón D303. Me escriben por correo electrónico si van a venir uno de esos dos días y les puedo entregar, de preferencia el jueves para poder tener, eh, no el martes, ya podría ser el material, les puedo entregar el material El martes o jueves en el, el salón de 303 o en la sala de maestros antes, unos 5 minutos antes de las 3 de la tarde, ¿no? Mi correo electrónico es luisesperanto@yahoo.com y les agradezco que participen en el curso de esperanto. Eh, algunos de ustedes ya me preguntó y se lo, lo respondo eh, para que todos lo escuchen. Va, este algunos me preguntan si podían venir el próximo sábado a alguna otra persona si sí puede venir el próximo sábado no si escucha el audio me envía un correo electrónico que presente el primer ejercicio y en caso de venir hágamelo saber para saber si necesito traer material adicional ¿no? entonces eh, para despedirnos les ruego por favor que digan este, Gis Revido Gis Revido, Gis revido". Nividos unula alien nos veremos unos a los otros nividos unula alien la venontan sabaton gis gis